Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, con ganas de saber. Bueno, ¿qué,、eh, qué va a haber este, este fin de semana en la marcha? ¿Con qué, bueno, las personas se van a encontrar este, este próximo dos? Bueno, este sábado tenemos la tercera marcha del orgullo. Esta marcha, te cuento un poquito,、eh, se gestionó durante mucho tiempo la organización. Y durante el año 2021 se declaró en el Honorable Consejo del Iberante a noviembre como mes del orgullo madinense. Y a partir de allí se estableció en aquel momento la realización de la marcha、eh, para los primeros días de diciembre, por una cuestión más organizativa, porque durante todo el mes de noviembre se realizan marchas en todo el país,、hmm. incluyendo la marcha oficial que se realiza en Cava, entonces, como una cuestión organizativa nada más. Se realizan siempre los primeros días de diciembre. Y esta marcha、eh, va a ser, en realidad, comienza con una actividad a las 4 de la tarde en el predio del Palacio Municipal de Malvinas, Argentina, donde va a haber stand de las que son las organizaciones que justamente organizan esta actividad y esta marcha. Y también va a haber el s t a n de d、eh, microemprendedores del colectivo, microemprendedoras y microemprendedores del colectivo.、Eh, personas que, del colectivo que venden sus artesanías,、eh, que muchas de ellas viven de esta, este a s trabajo e t digamos,、mm. manual.、Eh, y va a haber también、eh, un escenario con. Diferentes artistas、eh, que van a estar durante estas tres horitas que vamos a hacer la actividad. Y después, como cierre, se hace、eh, la marcha desde lo que es el monumento a el monumento a,、eh, nuestros héroes de Malvinas,、uh -huh. que hay un monumento nuevo ahí、uh -huh. en la esplanada del Palacio Municipal. Hasta la plaza de los bomberos de Polvorines, que sería ese recorrido sobre la avenida Presidente Perón,、sí. es ida y vuelta, digamos, ¿no? Vamos hasta allí y de allí volvemos y allí ya cada uno se, no, se desconcentra, digamos, la, ya la actividad. Así que es cortita, pero bueno, por una cuestión también de que está anunciado mucho calor y bueno, nada.、Mm. más que nada para. Reencontrarnos y todos los años en este punto、eh, para reafirmar el sentimiento del orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidad de género que tradicionalmente son marginadas y reprimidas. n o Bien,、Así、Patricia, que,、bueno. me decías que、sí. eh, llevó mucho tiempo poder planificar esta, esta marcha. Contame、sí. cómo fue el proceso. Porque digo, es, es, es, es nueva, hace tres años, me imagino que,、eh. bueno, que viene con, con toda esta carga ¿no? de, de, de poder、eh, seguir gestionando y seguir、eh, resistiendo en, en el territorio.、Eh, el departamento de diversidad también es relativamente、eh, nuevo, así que me imagino que también hay mucho trabajo ahí por, por realizar en el territorio, por, por descubrir. Y, y nada, que este, este mundo tenga también、eh, una parte importante en, en Malvinas. Sí, en realidad el Departamento de Diversidad ya hace、eh, ocho años que está, desde、uh -huh. 2015, desde que asumió Leonardini o d en ese momento, que abrió la Subsecretaría de la Mujer en i g l a y Adolescencia, y dentro de esa área se abre el Departamento de Diversidad,、uh -huh. eh, ya hace ocho años, y sí hace、eh, tres años también. Eh, que está、eh, recién nuevito, digamos, el consultorio para las terapias de armonización corporal, que está funcionando en ampliación de voto, que está dentro también de lo que es el Departamento de Diversidad,、eh, sí es nuevito.、Uh -huh. Y la conformación de lo que fue el Frente de Diversidad、eh, comenzó con、eh, el trabajo de la mesa local. Cuando se armó la mesa local a través de Por una bajada de línea de lo que fue... El, de lo que es por el momento el Ministerio de Mujeres y Diversidades, se arma la Mesa Local de Malvinas Argentinas, compuesta por organizaciones del territorio, del colectivo y、eh, áreas institucionales municipales. ¿sí? Eh, y así fue, digamos, el pedido de conformación de lo que es el Ministerio. Allí se conforma la Mesa Local. Que se empieza a trabajar en conjunto, y a partir de allí nos empezamos a encontrar、eh, las organizaciones y áreas municipales, incluyendo la nuestra, para organizar、eh, no solamente el tema de la marcha, sino tratar de、eh, ser un poco el receptor de los reclamos, ¿no? De, ¿Sí? de lo que es lo Todo el colectivo, de todas las cuestiones que, que necesitaban. Y allí fuimos articulando、eh, con todas las áreas de salud, educación,、eh, que conformaban la mesa.、E, y allí surgen encuentros、eh, mensuales、sí. con las organizaciones para.、Eh, Justamente organizar todo lo que sean actividades y que lo que la parte del municipio también participara. s í Y bien no fue fácil,、mm. obviamente, pero、eh, porque, a ver, del lado municipal es lo que a veces, muchas veces no se entiende: es, hay un organigrama, hay un. Como decirte, la parte institucional es un poco burocrática、mm -hmm. eh, para muchas、mm -hmm. cuestiones, sobre todo lo que son los espacios públicos. Entonces, bueno, ahí era como que se complicaba un poquito. Claro. Pero、eh, siempre con la mejor predisposición para poder resolver todas estas cuestiones, entonces, bueno, tratamos de integrar esta mesa del frente. Para poder ser como el nexo e l Departamento de Diversidad, que es la parte institucional, con las organizaciones. Y así, bueno, se fueron conformando、eh, diversas actividades en algunas plazas.、Eh, no sé, desde lo que es la parte del municipio, siempre se trata de hacer la bajada de luz. Eh, que necesita que esté, por supuesto, el personal idóneo en el tema, bajada de luz, los baños químicos, la seguridad、eh, tiene que estar,、eh, por ejemplo, el s a m e o defensa civil,、eh, eso, en todas las actividades que se hagan más allá, si es del colectivo o no, en todas las actividades que se hacen, protocolarmente tiene que estar. Eh, defensa civil, salud, tiene、claro. que estar、eh, lo que es el personal vial c o n las cuestiones de, del tránsito de la calle. Todas estas cuestiones tienen que estar cubiertas para seguridad, más que nada, también de la gente.、Eh, así que, bueno, es、eh, un trámite que, bueno, no es engorroso, pero hay que hacerlo. Claro, sí, sí, que requiere.、Okay. Ahí. Que requiere eh, Que esté el municipio presente. Claro, buenísimo. Y. Patricia, contame,、eh, este año en, en el marco de qué van los, los, los reclamos, Digo, porque tanto en la, en el, en la marcha、eh, oficial, ¿no? bueno, ahí está en primera instancia el cupo laboral travesti trans,、eh, bueno,、sí. salud y demás. Digo,、eh, a nivel regional, eh, ¿van eh, en fila lo que va a nivel nacional o hay reclamos、eh, puntuales? Sí, en realidad va en línea con lo que se reclama siempre de lo que、mm. es a nivel este, nacional de organizaciones. Y el reclamo por ahí puntual a lo que es el municipio es、eh, el c u p o Trans. ¿sí? Claro. Uh -huh. Que si bien hay algunas personas dentro de lo que es、eh, el municipio, igualmente no cubre lo que es el 1%. Que corresponde.、Eh, y bueno, sí, uno de los reclamos fuertes, digamos, es el cupo laboral trans.、Eh, la parte de, de salud, la verdad que lo tenemos bastante cubierto con la llegada de, y la apertura del consultorio、uh -huh. eh, de hormonización, porque acá tenemos un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales. Tenemos. psicólogas Y tenemos el equipo del médico especialista en hormonas Guillermo Gallego y Rocío Majul, que tienen una amplia y vasta experiencia porque ellos vienen de lo que es el consultorio de José Cepaz,、uh -huh. que fue uno de los primeros que se abrió acá a nivel provincial.、Eh, y aparte, se han sumado a nuestro equipo dos médicas psiquiatras. En una articulación con el Hospital Carrillo,、Ajá. que vienen a atender los días martes todo el día、eh, para personas del colectivo que ya vienen con alguna cuestión que se vienen atendiendo en otros lugares,、uh -huh. y por la cercanía y por la amplia demanda, aparte que tiene el Hospital Carrillo, que muchas veces los turnos son demasiado espaciados, entonces, todas es las、eh, personas del colectivo. Atienden con nuestras psiquiatras ahora,、eh, los días martes,、eh, y la verdad que, bueno, estamos cubriendo bastante lo que es el tema de salud con la bajada de las hormonas que vienen desde Región Quinta, salud de Región Quinta,、eh, todo lo que es el, el sistema de hormonas. La verdad que nos p o r e el momento, hasta el momento. Nos bajan todo lo que es la medicación.、Eh, y bueno, aquí mismo, en ampliación de votos,、eh, se, lo, todo lo que es poner inyectable,、mm. eh, se, lo ponen, se lo aplican aquí mismo.、Uh -huh. eh, así que bueno, la parte de salud es como que está bastante aceitado. Hemos logrado varias mastectomías con, en articulación con el Hospital del Trauma.、Uh -huh. Tenemos allí un ginecólogo que nos hace todo lo que es、eh, el ingreso para las personas que quieren hacerse la mastectomía、eh, y le facilita, digamos, todos los turnos para lo que son、eh, los prequirúrgicos y todos los análisis que se tienen que hacer para lo que son las mastectomías. Ya llevamos como 10、uh -huh. que son、eh, gestionadas de aquí, desde el, desde el departamento.、Uh -huh. Así que lo que es. Salud y educación, la verdad que、eh, lo, lo estamos aceitando bastante bien. Educación con la Universidad General de Sarmiento, estamos trabajando varios programas que también son desde, desde el ministerio, ¿no? El programa Transformar en Redes,、eh, capacitaciones para las personas trans mayores de edad que por ahí no han tenido la posibilidad de estudiar. Eh, lo están haciendo ahora desde estas articulaciones con, con la universidad. Así que la verdad que siempre falta, por supuesto,、claro. porque siempre hay、Quiero、cosas、entrar. que ir afinando, pero digamos que en esas dos partes estamos bastante bien. Buenísimo. Ahora, lo, lo que es el c u p o t r a n s sí, debo reconocer. Que ahí estamos un poco flojos. Bueno, bueno, bueno, hay, hay un trabajo ahí para, para hacerlo.、Lo、buenísimo es que haya r t i c u l a c i ó n y que h a y un ida y vuelta ahí con, directamente con, con la comunidad. Patricia, para, para preguntarte, ¿cómo fue la participación digo, de, de esta comisión organizadora?、Eh, ¿Cuántas personas más o menos vienen、eh, organizando esta marcha que va a estar sucediendo el fin de Y mira, tenemos、eh, varias organizaciones、mm. y tenemos también personas que son、eh, independientes, o、claro. sea, que se han acercado al frente. Que si bien no pertenecen a ninguna organización y no quieren pertenecer tampoco, pero sí quieren ayudar de alguna forma para que esto se siga sosteniendo.、Mm. Eh, y bueno, tenemos estas organizaciones: tenemos la Nelio Mar, cuya referente. En Zona Norte, eh, Luana eh, Marian López Reta.、Uh -huh. Después tenemos al、uh, Movimiento Evita, que hay varios compañeros del Movimiento Evita. Ahora tenemos a Alejandra Torres, que es、eh, aparte de diversidad de su organización. Después tenemos también la Cámpora, que ya es decir, mucho que se sienten. Le, el, Que la cámpora y se pongan、uh -huh. de acuerdo es, es un montón.、Uh -huh. el, y la cámpora, que es,、eh, cuya referente es Jimena de Lara, que también es concejal de, del municipio, está como concejal en el honorable Consejo de l i d e r a n t e del Municipio de m a l v i n a s Argentinas. Y la verdad, que es una p a t a muy importante para nosotros dentro del Consejo de l i d e r a n t e Para lo que son las presentaciones de los proyectos.、Uh -huh. eh, ¿Quién tenemos también? Está la 22 de agosto.、Eh, no me quiero olvidar de nombrar a nadie porque e l l o s me van a tirar la bronca.、Eh, que ahí está nuestra compañera Claudia. Bueno, hay varias organizaciones. Esas son las más fuertes, digamos.、Eh, y después tenemos.、Eh, pero, bueno, está el departamento de d i i v e r s d a d representando al municipio. Y después, varias personas que se acercan, ya、eh, han acercado y que quieren participar. No están en todas las reuniones, pero digamos que cuando ya está el preparativo para armar lo que e s t á ya armado, están ahí. Claro,、sí. sea, les avisa que están presentes.、Eh, así que nada, la verdad es que、eh, tengo que decir que no tenemos muchas discusiones.、Uh -huh. Se ponen, o sea, nos ponemos de acuerdo enseguida, más allá que algunos estemos de acuerdo o no en algunas cuestiones,、eh, siempre se hace lo que vota la mayoría, así que no hay discusión en eso. La verdad que es un muy buen grupo, tengo que decir que es un muy buen grupo donde no tenemos、eh, discusiones, digamos,、eh, Puede llevar al quiebre de alguna situación, no, no.、Eh, igual costó, costó, pero bueno, la verdad que hoy en día estamos、eh, bastante bien en lo que es la relación a nivel grupal, digamos,、mm, ¿no? Bueno. Buenísimo, lo importante ¿eh? ahí para,、bueno, para poder construir y que salga ¿no? la, la marcha,、eh, que bueno, por ahora son las primeras y sin duda son, son históricas para, para Malvinas sí, y para, para la comunidad. Así que, Patricia, te agradezco estos minutitos porque no solamente nos has informado de, de la marcha, sino también de todo el trabajo que vienen realizando en Malvinas, que es sumamente、eh, importante.、Sí. Así que seguramente en las próximas、eh, semanas o el año Que viene, retomemos ahí conversación para, bueno, para ver cómo sigue este trabajo y que la comunidad、eh, se siga acercando. ¿Te parece? Sí, por supuesto, porque aparte del, del contexto político, nosotros vamos a seguir、eh, en la lucha.、Sin、Así、duda. que, sin duda, este, acá vamos a estar.